The documentary scene upon the fractured screen The dreadful poem crawl upon the crump of pain <laughs> There's a policeman with an honest soul But a scene whose head is on the pole He grunts as he fills his cry ball With feeling of the knees. He briskly frisks the time remains Our fingerprints print a crimson stains And endeavors to ignore the change that he wants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 Grand on slick with soap, with with no hope, the water gallery, the flooded gallery.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 Muy, muy buenas noches, muy buenas noches. ¿eh? Estamos aquí, estamos aquí. Eh, bueno, muy buenas noches a toda la gente que te ahora mismo, eh, día 8 de marzo, día día de la mitad de la humanidad en función de del tipo de cromosomas eh, que bueno que que, que posean de esos eh, como de esos moléculas estos de del ADN. ¿Eh? En función del tipo de, de cromosoma, bueno, pues eh, hoy puede ser el tu día o, o, o sea el día de los que tiene otro cromosoma. Y es curioso, y es curioso que bueno, pues que, que que a lo mejor tenga que haber un día para pa recordar eh, a las personas. que llega una la hostia porque hai que recordar pero pero tan al no es todos los días vemos a gente con unos cromosomas con otros incluso bueno pues podemos ver gente que por algún tipo de anomalía de trastorno tenga un determinado fenotipo pero pero un fenotipo diferente y buenas historias qué feliz noche a todos que hoy a la muller parece ¿Eh? el día 8 de marzo y hoy eh, como tantos otros hay hay unos unos días eh, de, un, un rapaz el, el presidente de esta radio eh, dicho por internet que ya era el día de los gatos bueno anda, pues hay días para todo eh. el día de la paella me pasa también hay, hay días para todo pa to. bueno pero a lo que estaba yo y era a desear buenas noches a toda la gente que hoy 8 de marzo del año 2018 a las 9 y 5 de la noche horario del meridiano de Greenwich ¿eh? Yo no sé, a mí sigue gustándome más decir Greenwich pero bueno, como parece que se dice Greenwich pues yo digo lo por medio, digo Greenwich eh, ala, ni para ti ni para mí Bueno, que sea como sea, bienvenidos, bienvenidos todos los que estáis sintiendo ahora mismo Radio Cuca, Radio Cucaracha, RA de Yokuka.org, www. Un saludo también a todos los que teáis ahora mismo sintonizando 107.3 de la frecuencia modulada. Oye, y que no lleve no el día 8 de, de marzo, no os preocupéis, no vos os esmolezáis, ¿eh? porque hay lo mayor y es que te estés sintiendo un diferido. Joder, si lleve el 8 de marzo y solo les mueve la noche, y que lleve en directo, pero puede ser guapamente en diferido, puede ser perfectamente en ¿eh? Puede ser en diferido, puede ser descargado, joder, puede ser de muchas maneras. ¿eh? Lo importante ¿y es que si estáis sintiéndolo, pues buenas noches y bienvenidos todos a esta emisora. Ah, que no lo dije que <ríe> estoy en Estonia, Que yo soy el Anadonico Miserable. Oye, no, arrancó el horror este y arrancó en el sistema operativo anatónico Miserable, como en todos los... ...sueves todavía para la noche... ...dentro y dentro poco ya serán todos los jueves para la tarde... ¿no? ...no, que no que vaya a cambiar la hora. ...joder, ya que está... ¿eh? ...cada vez se hace de noche... ...más, más tarde. Y esta noche... ...esta noche ya eh, sin más dilación... ...lo primero que voy a decir... ...y es algo que llevo unos cuantos días... Eh, teniendo ganas de, de decir y es que pese a la mía nevonia eh, eh, el lunes todavía pasado eh, enseñaronme una cosa que me que me hizo muy feliz y, y que me dibujó pues, una sonrisa a la cara que de, bueno pues que todavía cuesta cuesta quitarla. Eh, Y y es que enseñaronme un, un vídeo ¿Sí? Del, del mi sintiente más pocín, eh, bailando al, al, al son de, de, la, de la sintonía de este programa, sintiendo el, el, el Disvisus Cabaret y abrazando el, el, el, el altavoz, tíos. Bueno. Oye, de verdad que, que no me puedo quitar la, la sonrisa de la cara. Un saludo y, y un beso y un abrazo enorme para el mi sintiente pocín. ¡Ay! gozada, de verdad, no, no lo podéis imaginar, lo que... ¡Ay! Que, que... Yo la verdadera pasada, joder. Este programa, mirad, eh, eh, tiene algunas cosas, que, que joder. Tengo una sintiente que me sienten del otro llado de la mar. Eh, tengo tengo un sintiente mocín que, que, que se lo ve sonriendo sintiendo la, la sintonía de, de anedonia. Eh, tengo... Uf, joder, estoy en una pasada. por algo llevo yo haciendo este programa 10 años joder que yo toque que me deba decir a mí eh? de aquella que que iba que iba yo a eh? que iba yo a, a, a acabar viviendo estas cosas increíble increíble de verdad pero bueno oye ¿eh? yo, yo bueno, encantado y que me sigan dando este es ¿eh? este es alegrías muy muy a menudo porque de verdad que, que, que yo flipo jepa y je ¿eh? jepa flipar no un menos yo una verdadera maravilla y hostia pues ufa, ¿qué queréis que qué queréis que os pues, diga mm, no sé son estas cosas que, que a uno mm, Cómo se dice esto que está tan tan visto y tal reconciliarse reconciliarse con la eh reconciliarse con la con la vida no sé va prestan aunque sea un instante nada más pero por lo menos dices tú joder qué guay no pero bueno que hoy eh, ya os digo eh, tengo lo dicho muchas veces fe, fecho la gracia esta que ya cuando la repites muy a menudo pues deja de seguramente deja de tener gracia ¿eh? ya gracioso mientras es un tiempo las primeras veces pero hay un efecto muy muy clásico de bueno de lo normal de lo que llega gracioso deja de ser un efecto de saciación, similar a yo qué sé pues eh, cuando Eh, ...hay una cosa que te gusta la de Dios... ...comer... Eh, ...pero llega un momento en que si estás comiendo siempre eso... ...pues pues bueno, fartúques si y a lo mayor ya no lo quieres más... Eh, ...eso llega un, un efecto de saciación... Col, col humor, eh, ...con el humor... ...con las expresiones humorísticas... Eh, ...suele... ...suele darse un, un efecto similar... ...las primeras veces... ...fa en gracia... Pero llevo un momento en el que ya... Bueno, pues ya non fae ninguna gracia. Porque, bueno, pues por eso, porque ya lo dixiste tantas veces, yo dixi muchas veces eso de que este non un programa de actualidad, nun siendo cuando sí que lle un programa de actualidad. Dixeron muchas veces, seguramente ya non fa gracia, pero, no jodéis vos sois si yo sigo diciéndolo porque me da la gana, saber, si no fue gracia non morríais, que esto nun lle un programa de humor... Contrariamente a lo que uno piensa, que oh, qué gracioso, y son las cosas que hice año". digo, no, no, gracias, Fadalanta, ¿Eh? a ti, cabrón. Pero para mí, yo digo aquí cosas muy serias. ¿eh? Digo aquí cosas muy serias, y entre otras cosas, voy a decir que, bueno, pues que, que esta noche, ¿eh? esta llega noche del día, eh, dedicado al, al cromosoma X. ¿eh? Eh, sí, nada, pues, huye un. Un, un par de, de, de cromosomas, uno llámase X, ¿eh? y el otro llámase Y. Hay, hay personas que tienen eh, esos dos cromosomas eh, iguales, ¿eh? o los dos X, y hay los que tienen que, que ellos falta una pata, ¿eh? porque en cuanto a ser dos X, uno X y el otro Y que si vos prescansáis, una Y no deja de ser una una X en sin una pata ¿eh? o a lo mejor bueno pues habrá quien, quien diga que eso no es necesariamente una tara ¿eh? no es necesariamente que, ¿eh? que, que, que falte una pata pues a lo mejor puede ver quien diga yo que sé pues mira por ejemplo a mí con lo que me presta lo del ¿eh? lo del principio de, de parsimonia ¿eh? el principio ese de simplicidad de Guillermo Docom podría decir bueno mira qué bien no ¿Eh? que se produce un ser humano porque estamos hablando de, de seres humanos básicamente eh, se produce un ser humano que lleva eh, pues menos menos carga ¿eh? menos carga va más ligero bueno pues ¿sí aparece alguno que pueda que pueda decir eso de todas maneras lo lo, lo realmente interesante de, de esta división entre personas que tienen Tiene muy dentro, no, no se ve siquiera. Eh, y, a ver, estos son cosas, los, los cromosomas son cosas muy pequeñines que eh, que van metidos eh, dentro de unes, unas moléculas que, que son los genes que... que a su vez van metidos dentro de, de, de otros y en el núcleo celular y bueno, la de mi madre ¿eh? un biólogo te explicaré lo mejor yo, yo no sé exactamente, sé que tan metías ahí, al acuérdome de, de que hay unos un montón de años ¿eh? estudiélo y bueno, pues que eso también metías en el núcleo y, y no me acuerdo cómo era que salí en, bueno, bueno, tremendo, tremendo un, un percal la de Dios, pero no se ve, no se ve y ¿eh? Y, y en pequeñino ¿eh? y microscópico y, y, y ya no se ve no se ve prácticamente no se ve prácticamente nada y, bueno prácticamente no, no se ve absolutamente nada, ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? ¿qué, qué? ¿Qué determinen determine eso? ¿esas cosas tan pequeñuques? ¿esas es X y esas Y? Esas y ¿Qué? ¿Qué, ¿qué es lo que determine? pues, pues resulta ¿eh? que ...que los, los genes en cuestión... ¿eh? ...los genes que son esos que tienen... Eh, ...también los que lleven los cromosomas... Eh, ...los genes resulta que son tan... ...son una molécula tan cutre... ¿eh? ...que mira que pueden hacer cosas... ...es moléculas... ¿eh? ...no sé, no se me ocurren ahora mismo... ...pero, pero bueno, seguro que, que uno que sepa del tema... ...podría venir aquí y decirnos todas las cosas... ...que pueden hacer las moléculas... ...las moléculas bueno, pueden hacer las diez de cosas... ¿eh? ...si digo yo... ...oye, pues esta... lo único que falle es llevar la, la chuleta para construir aminoácidos. ¿eh? Sí, eso, llevan una chuleta, una chuletina ahí, ¿eh? una que bien, oye, pues pues cuando hay que construir un aminoácido, ¿eh? pues oye, pues el encargado de construir, no, no sé ni qué, yo no sé mucho de biología, ¿qué, qué serán? Les, ¿Les enzimes? No, les enzimes, no, les mitocondrias? Bueno, yo qué sé, no la gente mismo cómo es el enzimas, encargadas de, de construir cadenas de proteínas. Serán las mitocondrias, pero qué sé yo, joder, una historia. Además, Dios, ya que estoy fartuco de repetirlo. Que si queréis saberlo, pues buscadlo y miradlo, que aquí yo no, de mí no vais a, por mí no vais a enteraros. A si me enteraréis vos por otro, pero por mí lo que yo mí digo es que no vais a No vais a enteraros, no, porque oye, yo soy de, soy así de otra manera, soy aprendiz de mucho y especialista de nada, y entonces es no esperéis que, que yo os dé la de explicación de ninguna cosa. ¿eh? Pero bueno, que hay algo por ahí que se encarga de construir de, de, de, proteínas, las proteínas vienen a ser como los lladrillos para facenos, ¿eh? todo, de, todo lo que estamos fechos, estamos fechos de proteínas. algunos de la vaca qué barbaridad no es verdad eso qué sé yo yo cuido que sí es verdad me parece pero no estoy seguro si no enjetó la mayoría ¿eh? yo creo que es todo. pero bueno que estamos hechos de, de, básicamente de proteínas pero claro las proteínas son diferentes hay de, de muchas clases y, y para saber ¿eh? de qué clase y cómo van colocadas y toda la pesca pues bueno hay hay un, una chuleta ¿eh? Un, un libro de instrucciones, digamos, que están en las moléculas esas es del, del ADN. Y, bueno, pues ahí vienen muchas cosas. Pues viene, que si yo, que si el color de los huellos, que si el color de la piel, que si, que si la, la estatura, que si la tendencia a sufrir tal o cual enfermedad, muchas cosas vienen vienen ahí lo que pasa que tampoco llegue que, vengan, ¿eh? no llegue que venga no que vengan ahí a la venga pues esto va a ser exactamente así no me no, no depende hay ¿eh? bien codificado pues digamos que los extremos no llegue? como cuando si de alguno de vosotros de los que estáis ahora mismo sintiendo trabajasteis una una construcción bueno pues hombre yo trabajé poco pero pero vamos la ...lo que venían las instrucciones para hacer un edificio... ...digamos en los planos... ...bueno pues oye, la gente que trabajaba en ello... ...los que ya eran curiosos, claro, y finos... ...habría otros que no, por eso oye, porque lo hacían mal... ...pero bueno, en general la gente que ya era curioso y, y fino... ...pues oye, eh, miraba de, de más o menos... <coughs> reflejar bien el plano... ...si el plano pone a que esta línea de fachada... Tienen que tener 23 metros, pues bueno oye, los encofradores ya lo hacían para que tuviera 23 metros, ¿no? Para que no tuviera ni 20 ni, ni 27, ¿eh? para que tuviera 23. Bueno, parece ser, parece ser que lo de los shenes que no yetan a China, ¿eh? que más o menos hay bien bien una un barchen, un ¿eh? Eh, un, una escala dentro de la cual puedes enrollar una cosa. Pues oye, en función después de lo que hay alrededor y es distinto, qué sé yo, vamos a ver. Ahí hay que explicaros vosotros, Vamos a ver. Imagínate o imagináis, que, que en el Shen bien codificado, que si eh, es individuo, ¿eh? que ese organismo, <coughs> va a tener la, pues el, el pelo, o la piel mayor, la piel, pues pues clara, ¿eh? la piel clara. Bueno, pues sí, a lo mejor cuando nace, nace el individuo con la piel clara. Pero, coñe pues si el individuo en cuestión eh, vive en un sitio muy soleado, pues posiblemente esa piel no será tan clara como, eh, como, como venía codificado en el otro extremo. Digamos que la piel se va para el extremo más oscuro de, de esa escala, de ese... Que hay una palabra una palabra que lleva a decirlo, pero ahora mismo no me, no me sale. ¿eh? Pero bueno, que va para el extremo del rango. Hay un determinado rango y va por los extremos del, del rango. ¿Cómo se dice? Una, una pinza, una. Ay, ay, dicenlo mucho cuando hay elecciones. Y dicen, eh, va a estar en un en, va a sacar una escala de votos en el, en el extremo menor de la eh, saca el siete y en el mayor de la y, Saca 9, no me sale ahora mismo. Estoy de la novia, ¿vale? que yo tengo mucha mucha novia de esa. Especialmente en la radio, supongo que yo, porque eh, este sistema operativo, sistema operativo anedónico miserable, como nunca haya, estoy todo el día eh, aquí falando y tal, pues, pues la horquilla, coño, eso, la horquilla, vale. Pues pues dejamos que, sí, ahora salimos, ahora, pero yo tengo novia porque eso, porque estoy aquí es babayando, que te pego no en un paro ni a pensar. Va a ser por eso, va a ser por eso. Bueno, no, porque el otro sistema operativo eh, que, que fala bastante menos, tan, tampoco, y salen las palabras también, también tiene anomía de esta. Pero bueno, a lo que traemos, horquilla, horquilla, llega la palabra. Cosa que no me. Bueno, a ver, disasina, pero yo les horquille, tíos, no sé, suelen ser cosas muy pagáis, no, no abiertas. ¿eh? No, no, y no sé, era mejor decir eh, en el, el paréntesis de, de tal y tal, ¿no? en el rango, en, bueno, qué sé yo, da igual, la horquilla, está bien dicho la, la horquilla, que en asturiano no me suena que se diga horquilla, pero bueno, yo igual, porque los que me sentís seguro que, que entendéis bastante mejor. El... Yo una cosa curiosa, la semana pasada no lo dije, pero, pero una ventaja que tiene... Eh, los asturianos falantes sobre los castellanos falantes eh, que puede ser puede ser que el castellano falante hombre, el asturiano y el castellano como dos dos pedacinos de, de latín que están pegados muy muy diferentes no son eh, pero digamos sencillamente que, que el que fala castellano puede ser que entienda al que al que fala asturiano supongo que sí Puede o ser que no, pues más raro, pero bueno, digamos que puede, puede pasar, puede suceder que no. Pero al revés, ni de coña, ¿eh? El que fala asturiano entiende perfectamente el, el, el castellano, eso, eso seguro. Que, que eso no lleve tasa, ¿o? Joder, ¿ves? ¿Yo puedo decir horquilla? Tranquilamente. ¿Eh? pues hacer todo el programa en, en asturiano y, y decir horquilla. ¿De ¿Eh? la horquilla tal...? Ah? y diránme vaga pero eso no ya estudiante no anatómico ¿Y qué qué y que no lo entendéis eh no entendéis porque ¿Para, para qué falo yo para que me se entienda o para qué no es porque me se entiendan bueno pues para eso para eso para lo que por lo que ya o sea, ya que vamos a hablar de, de horquilla. también vamos con los con los genes ¿m? los genes ya os digo ya no molécula cutre tampoco y que tenga una función tan ay los genes, la genética, al contramos el, el, el gen de que te pique el huevo derecho a las siete de la mañana, y es diferente de gen que, de, de que te pique a las ocho y media, y otro, pero pues, bueno, es la ridiculez, ¿no? sacan ¿eh? al contramos el control el, el, el gen de la infidelidad, al control el, el gen del no sé qué, al control No, a ver, no creo que no creo que no vayan vayan vaya todas esas cosas... ...otra cosa y que te de moda... ¿eh? ...de moda e incluso que selle casi el paradigma dominante... ...paradigma en el sentido de que selle como diga, como si dijéramos... Eh, ...un modelo a través del que, que um, intenta de explicarse el, el mundo... ...de la misma manera que... ...bueno ya veis que esto os lo conté muchas veces... ...porque lle una cosa que me contaron a mí... y que bueno pues que que prestome, eh, esto que decían en tiempos de, de de la revolución industrial del vapor pues tú intentaba de explicarse eh, eh, con la metáfora de la máquina de vapor de las presiones de eh, del crecimiento de la presión de la explosión in, eh, inminente y tal bueno esas historias después eh, cuando cuando se puso de moda la la cuando fue la revolución informática digamos, pues todo trataba también de, ¿eh? de explicarse a través de, de la metáfora informática, la metáfora computacional. Y después más tarde, y ahora supongo que estamos un poquito en, en eso, ahora mismo formulan bastante bien dos, dos reduccionismos. ¿eh? Eh, reduccionista y toda la toda teoría que trata de, de explicar el. pues yo diría el universo ¿Mm? bueno, yo tendría que decir el, el multiverso, que por eso soy es sumo sacerdote de la religión del, del multiverso, incluso como digo yo en plural, de los multiversos y dirán, no, anedónico eso eh, es eso eh, incorrecto porque ya la palabra multiverso ya, ya es plural en sí misma no puedes hablar de multiversos bueno, pues yo falo de lo que me da la gana vale ¿entendéis? y si no os gusta, pues ponéis la cope COPE, Radio Nacional, la SER, la TPA, la, per, no, la TPA, bueno, sí, podéis prender la tele si queréis también, ¿eh? Eh, podéis, podéis, por poder, podéis, perfectamente, a ah, la coye y marcha y marcha rápidamente para allá. Pues que, eh, que decía yo, ¿eh? Que, que los genes ¿eh? que son tan, tan tristes, ¿eh? que aunque sea ya no ya, perdona que ay no no perdona perdona que estaba con los con los dos reduccionismos que ahora tiene la gente, venga que ya está la como el anedónico como todos el eh, manes ponnos la mía en los llevios y luego no nos no explica la cosa no bueno pues que hoy hoy por hoy hay dos reduccionismos por por antonomasia ¿m? que y el reduccionismo neurologicista, eh, que bueno pues que intenta de explicarlo todo a través de los ...de los neurones... ...¿sí?... Eh, ...todo lo demás son, son, son los neurones... los neurones dicen esto... los neurones lo otro... los neurones lo demás allá... ...la neurociencia... ¿eh? Pues, ...pues bueno... <ríe> y, ...y curioso... ...yo llegué a... ...ayer en... ...en, en, en, la, en las actas de una reunión científica... ...de, ¿no? de científicos... Eh, ...de algo así... Como, ¿Y ...esto decía un científico... <ríe> ...yo quedé flipado... ...que... que la neurociencia y el futuro, porque iba a explicarlo todo, y lo que todavía no nos explicó, ya lo explicará. <risa> o sea, como, como decir, no, to, todavía no no llegue, pero peberra, ya será. Bueno, anda, vale, está bien, oye, si tú lo dices, ¿eh? pues será será así, no. Bueno, una, una baballada como la copa de un pino, pero bueno, oye, que ellos sabrán. Eh, ellos sabrán, bueno, no, mejor dicho, ellos no sabrán, no tienen puta idea, pero bueno, oye. Se lleva un reduccionismo, ya hay otro reduccionismo que es el geneticista. ¿no? El reduccionismo geneticista que, que quiero explicar, mira, de, intentar de explicar todo el comportamiento humano a través de, de los genes. los genes no son más que eso, no son más que chuletes para pa fabricar aminoácidos... ¿eh? ...esos ladrillos con los que nos creamos y ni siquiera son tan deterministas... ...ni siquiera dicen lo que va a ser, dicen la horquilla, ¿eh? las posibilidades... ...con mucho las posibilidades de, de lo que va a pasar. Entonces, ¿eh? ¿Y cuánto tiempo llevamos ya con la, con la historia...? 28 minutos, madre de Dios, madre de Dios. ¿eh? Yo que quería que quería hablar rápidamente de ¿eh? del, del cromosoma X, porque hoy es básicamente el día de, del cromosoma doble X, entonces es bueno, pues pues lo mejor convenía hablar de esto, ¿no? Eh, pues realmente, incluso el, el cromosoma doble X, eh, seguramente eh, codifica una también una horquilla, también un, un rango. ...vamos a dejarnos ya de, ¿eh? de babayar... ...hoy no y el día del cromosoma doble X... ...podría ser, guapamente... ¿eh? ...podrían definirlo definirlo así... ...a los, los que fueran muy reduccionistas... ...hoy es el día de, de, de la mujer... ¿eh? ...y supongo que la mujer... ...y otra cosa diferente de... ...de no necesariamente ese genoma ...es ¿eh? ese genotipo mejor dicho... no en los supongo que que lle un un fenotipo también, Esa esa codificación cromosómica doble X pues implica después una una expresión, de de la estructura corporal diferente, diferente en el caso de doble X y diferente en el caso de del X griega. Pero no deixa de ser un rango, no deixa de ser un rango. Esos caracteres masculinos y, y femeninos pueden, supongo, expresarse de una manera más radical o menos. Eh, puede haber seres andróginos y puede haber eh, seres eh, extremadamente masculinos o extremadamente femeninos. Y como resulta que, precisamente, todo eso no deja de ser una forma de, de reduccionismo. el pensar de esta manera, el pensar incluso en términos de de masculino y femenino como como términos absolutos, no deixa de ser un reduccionismo. Lo que lleve femenino y lo que lleve masculino igual son nada más dos maneras de referirse a feno a unos fenómenos, una manera de comportarse. que a lo mejor resulta que poco tiene que ver ¿eh? con esos genes, con esos cromosomas, con esas X y, y con esas con esas Y. Eh, a mí bien mala cabeza, siempre que, que surten estos temas, bien mala cabeza el, el taoísmo, como, como para tantas otras cosas. ¿eh? Vienen las filosofías orientales, esas que bueno pues que se desarrollaban más a través de la querían más pensar eh, con, el, con la reflexión que con la observación. La filosofía occidental pues supongo que ya la, la bueno como si diciéramos la experimentación, la intervención. Igual no era bueno eso esa diferencia que dice entre la reflexión y la observación. porque, bueno, pues en realidad decía yo que, que lo occidental y la observación, bueno, no, más bien lo oriental y la, y la observación, la, lo occidental y la manipulación, la intervención, el romper las cosas para ver qué lo que tienen por dentro. ¿Mm? Los otros igual echen más tiempo, pero no las rompen, mirenles por fuera ¿eh? y, y esperen a ver cómo se mueven, no les obligan a, a moverse. no meten a la rata en una caja de experimentación, sino que miren a ver qué lo que fa en el en esos en esos natural. Bueno, pues la cuestión ye que esos orientales construyeron un concepto muy guapo, que más incluso lo lo dibujaron, que el el el Shin eh? A mí el, el dibujo del Yin Yang gusta mucho, gusta mucho porque, no sé, supongo que otro podría venir y explicar lo de lo que voy a explicarlo yo, pero yo sencillamente voy a explicar lo que significa para mí, para mí, ahora... Y después de algunas cosas sobre sobre el símbolo. Ya sabéis que yo soy muy de símbolos, ¿eh? aunque luego me meta con el simbolismo, bueno, pues me métome con el simbolismo, pero pero asumiendo que todos los seres humanos somos seres eh, que tiramos del simbolismo, que flipas. Bueno, pues eso, eh, yo soy muy de símbolos. A mí, por ejemplo, los esvásticos, ¡buah! bueno, tenéis que estar fartucos ya falar de sentirme hablar de las esvásticas y lo que me presten y, pero bueno, ahora estamos con el yin yang no estamos con la esvástica otro día toqué a la esvástica hoy toca ya el yin yang el yin yang suponse que hay, bueno, pues, eh, el principio de, de de los contrarios pero como como integrados ¿m? digamos que hay una especie de de dialéctica eh, y en el yin yang pues eh, el yin digamos que el principio masculino y el yang el principio femenino parece que ya es ina si no ya es ina ya al revés joder vamos no pasa nada y cada uno de ellos tiene el principio del del otro no ese circulín pequeñín Y en Blanco y Negro, y un sitio y eh, gordo lo blanco, en otro sitio y gordo lo negro y flaco lo blanco, y hay un pedazo donde son iguales, y, y en, lo, en donde hay más gordo lo blanco lo negro, pues tiene un circulo en medio en el que empieza a crecer lo de lo otro. Y es decir, que lo, lo masculino y lo femenino se complementan. Y por cierto, que a lo que yo quería llegar, de que en esa manera de, de ver el mundo. lo masculino y lo femenino, poco tienen que ver con, con esos cromosomas, ¿m? poco tienen que ver con, con ese X y, y con ese Y. Eh, una cosa muy prestosa de, de, de, de verlo de esa manera, de verlo de la manera que se veía bueno ciertos orientales. y el hecho el de que un, un individuo, ¿m? que tengan los dos cromosomas X Y pues responder al ¿eh? al concepto de lo masculino vamos ¿m? puede puede dar ahí uf, hostia, masculino masculino perdido viste y viceversa ¿eh? y viceversa resulta que eh, el, el que tiene el, el X Y pues es el más femenino del mundo claro que sí claro que sí ellos eh, sencillamente vieron dos dos principios un principio masculín, que era como más activo más de intervenir más de más de gritar más de y un principio femenín, que era más silencioso más suave más Y eso no llena ni bueno ni malo. Yo conocí feministas que decían que, que el taoísmo que ya era machista, porque, claro, ponía lo activo, lo luminoso, lo tal, para pa la parte masculina. Hostia, y eso es lo bueno, de verdad. Yo personalmente, que me considero. Yo, pues, yo creo que, que yo soy bastante más femenino que masculino. ¿eh? Y a lo mejor, entre otras cosas, porque prefiero eh, la oscuridad a la a luz. La porque prefiero lo, lo pasivo, a lo, a lo activo, prefiero prefiero lo ...no sé la calma, a la, a la quietud, a la, a la acción, a la, a la proactividad, no sé. Vamos, que no, que no sé, no tiene mucho, no tiene mucho que ver. Pero bueno, en, aquí en, el, en este Illao, eh, ...y supongo que en el en el Oriente también. Eh, hay muchas personas que, que se empeñen en que, dentro de esa distinción entre el genotipo y el fenotipo, eh, empeñase en que las personas, si tienen diferente fenotipo, eh, entonces sí que son diferentes en esencia. ¿eh? Aquí ya no vamos ni a los genes ni a la expresión genética afuera, vamos a, a la esencia. ¿eh? Al, al, al ser lo que somos por, por algo ¿no? que esto ya era un concepto de aristotélico Aristóteles, cuido que ya era el que formulaba el principio de la esencia de la esencia de todo ser vivo tal. Bueno, pues eso, que de la misma manera que los hay que piensen que una persona eh, independientemente de los de los sus pensamientos de, de, la, de las emociones del de su comportamiento ...pa consigo mismo, pa con los demás, pa, pa, pa, pa con la sociedad y demás... Eh, ...que lo realmente importante de una persona, pues sí, yeah, eh, si tiene la piel de un color o de otro... ...curiosamente esas mismas personas que tanto se preocupan por la por la expresión de los genes... ...por el por el fenotipo, curiosamente todas esas personas eh, no se asmolecen por, por el tamaño del, del riñón... ¿Eh? O, o por otras cosas que bueno pues podrías decir y al fin y al cabo también son ¿eh? también son expresión genética eh, por el tamaño del riñón por no sé no tienen tienen verdadera obsesión con la expresión en, en el tono de, de la piel ¿eh? en, en la cantidad de melanina que, que contiene la que contiene la piel bueno sí, tal bueno pues esas mismas personas suelen tener una verdadera obsesión también eh, con la con la expresión de, de los genes eh, que tienen estos cromosomas XX y XY eh, que dan fenotípicamente un, la, la la expresión la externa de un de un hombre de un individuo masculino con, bueno, con, que básicamente no van más allá de unos unos determinados órganos reproductores ¿eh? e, a lo mejor depende, porque eso sí que ya vuelve a ser una horquilla, como antes pues más vello corporal más más corpulencia normalmente eso, pero que yo una horquilla, que puede haber, ¿eh? puede haber puede haber individuos o individuos en este caso ya hablando, oye que ahora está de moda ponerse a ponerse a A, a feminizar gramaticalmente términos no mirad de lo que se algunos de algunos de, de cambiar el género gramatical bueno pues eso hay individuos ¿eh? que pueden tener perfectamente órganos femeninos y, y si por embargo pues bueno pues por, a lo mejor por ese determinado rango ¿eh? llegar a una expresión de de características físicas bueno di, di tú que masculines más masculines sí Pues tranquilamente, tranquilamente pero luego, por pues resultar que esas mujeres, ¿eh? mujeres cromosómicamente que resulten tan masculines físicamente después a lo mejor emocionalmente o sensitivamente son extremadamente femenines en el caso de ¿eh? de, los, de los individuos con, con cromosomas XY ¿eh? pues a mí resulta Que, que bueno pues dentro de esa horquilla que, que marcan que viene en, en la chuleta que viene codificada en, en los genes pues resulta que a lo mejor son son delgadinos son menudinos ¿eh? a lo mejor son son barbilampiños, ¿eh? Y a lo mejor, pues qué sé yo, pues suele haber tendencia a que, suele haber tendencia a pared, dicen, o, o da esa sensación, a que a lo mejor los hombres, los individuos masculinos, con esa expresión fenotípica, pues tengan también a lo mejor sentimientos, sensibilidad, más, más femenines, ¿eh? más de, de pasividad, oscuridad, calma, ¿m? o a lo mejor resulta que no, ¿m? porque todo este, este es tres cosas, Estas tres dimensiones, seguro que muchas otras pueden leer cualquier otra persona, eh, son distintas y no tienen que ver. ¿m? Y resulta que una persona, por tener unos determinados órganos reproductivos, eh, no enye ni más, ni menos, ni indiferente, ni. ¿m? Y entonces, es de la misma manera que Bueno, pues que si bien de algunos siguen pensando que cosas tan, tan imes y tan ridículas como el color de la piel, ¿eh? el color de la piel, los huellos, de, ¿eh? pues pueden significar de algo que va mucho más allá ¿eh? y que afecta al comportamiento, a la capacidad, a las competencias, pues por desgracia hoy todavía hay muchas personas que están absolutamente convencidas ¿Mm? de que esos órganos masculinos, femeninos impliquen también toda una serie de circunstancias que afecten a todas las dimensiones de la persona desgraciadamente la gran mayoría de los que piensan así, pues lo que piensan precisamente es en, en una determinada superioridad de una expresión fenotípica frente a otra La gran mayoría piensan que bueno pues que la expresión fenotípica masculina ¿sí? es superior a la expresión fenotípica femenina. También hay quien piensa al revés, pero bueno, oye, que eh, aún pensará lo que lo que idea lo que idea la, la real gana, ¿no ¿sí? con bueno pues con la limitación o con la ¿m? con la aberración de que pensar que tú ya es más que otra persona y que tú tienes poder para decidir lo que otro individuo libremente quiera desarrollar la forma en la que quiera desarrollar la su vida yo una aberración y una aberración Mi única virtud y defecto es ser imperfecta Mi lengua, cuchillo, doble filo en tu oreja En esta vida y en la anterior soy guerrillera Me matan pero vuelvo a aparecer en esta tierra Vine a vengar con palabras En los entierros vine a manchar tu pared con mi grito de esperanza Calladas gargantas yo cortaré de una tajada Yo peleo con el poder que coloniza mentes No escupo balas sino palabras irreverentes Santas son las sustancias que me mantienen despierta Santas las plantas que el espíritu me alimentan Mi rap no es femenino, solo feminista No busco el poder Porque yo soy un anarquista No quiero dominarte Soy un artista Te embrujan mis palabras Porque soy espiritista La magia de la música La traigo en las venas Mi pecho un tambor Mi pulso una canción sin pena Las alas de mi mente Me llevan a donde quiera Soy luz y oscuridad Pero mi bandera es negra Mi bandera sea femenino no le pongan a mirar de esos malditos prejuicios en tarima con tacones no es porque sea culito me gusta verme guapa cuando Para ti, más que nada porque, bueno, uno porque hoy me apetece dedicar que cantares a la gente, y otro porque resulta que esta rapacina que yo no la conocía siquiera, eh, conocíla gracias a la obra del Raposo ¿eh? que pone mogollonazo de música, vamos ¿no? una cultura musical del rapaz, este y tremenda. Eh, resulta que llegué guatemalteca. ¿eh? Eh, bueno, pues oye, aunque nada más ella por, por la ilusión que me fae a mí el tener una sintiente al otro lado de la mar, pues no me queda otro que dedícate al cantar. Rimeto, te he hecho un poeta. Se veis que se entiendo Radio cucaracha, radio el libro de Perú a punto, punto, punto, a punto de cumplir los 35 años. A todos los que vayáis a estar el día 14 de abril Perú o podáis venir por aquí, pues invito vos, invito vos a pasar vos por la por lata de zinc en ese barrio centricado del Polígono Teru y acercaros a, a un chigre que allí que, que llámenlo a la lata de no sé qué y veis un concierto si, si vos os apetece y bueno pues de esa manera los de la radio cuca vamos a celebrar que, que esta emisora cumple 35 añinos que van a estar allí que si los fly mosquito que, que si los hp Que, que si que si estos otros como se llaman motabluz Igual ya lo de menos lo que prestaría sería que bueno pues que tengamos tengamos allí la gran mayoría de, de la gente que, que sentimos que hacemos y que y que queremos esta radio, coño. Pues mmm, había pensado yo, ¿eh? ya, llevaba, ya llevaba unos días pensando que esta noche, pues igual, eh, aunque este programa ya os digo que no niega actualidad, la mayoría de las veces, eh, bueno, pues no sé, ni preocupa lo más mínimo, eh, ríase de todas estas historias, que si del día a la madre, que si, que si tal. Luego al final, a ver, también es verdad que acaba aprovechando sus días a veces para pa poner cosas, gordo, por ejemplo, una vez, que me tocó hacer programa el día de San Valentín y y puse una canción de, de esa de Monabella de hoy es el día de los enamorados y tal, va, bueno, ya es. Pero bueno, pues ahora yo esta vez, porque porque bueno, pues este tema sí que, bah, ya sabéis, además los que te de de sentir esto que, que bueno, pues que me eh, que me mueve bastante, ¿no ¿viste? Que, que me fae que me pique el culo y que me fa levantarme todo el tema este de, de yo no diría ni siquiera ni siquiera machismo ni siquiera yo diría generismo, ¿eh, generismo. eh no sé si, si este término estoy inventándolo yo o, o, o si ya existe yo diría generismo porque porque de la misma manera que decimos racismo y no decimos blanquismo Cuito que allí más adecuado decir xenerismo porque de la misma manera con racista puede ser bueno pues la gran mayoría de los racistas por ejemplo en el tema blancos negros puede ser también que si payos chitanos entendámonos pero que en el, en el racismo, en el tema... Ay, ah, por cierto, coño, que se me olvidaba con tanto saludo. Buenas noches, macetu Menos mal que te, te les pones noches a través del chat por escrito, porque decía yo, bueno, voy a dedicar la, la canción a Marie y de paso voy a saludar al macetu Oye, eh, se me olvidó, perdón. <risa> seguimos, seguimos con el tema. Pues se decía yo que... que que yo defiendo más el, el término este que inventé yo. ¿eh? Cuido, no lo sentí nunca. A lo mejor no lo inventé yo y resulta que me dicen ¡Ah, oh, venga, si eso ya lo he dicho! Bueno, vale, bien, pues yo no lo conocía y esta noche inventélo yo. ¿eh? Y metí yo el término xenerismo. Pues eso que de la misma manera que la mayoría del racismo pues de blancos contra negros, también hay negros racistas. ¿eh? Sí, a ver, los hay negros racistas... Que, que consideran la supremacía negra respecto, respecto al blanco. Claro, son son racistas también, ¿eh? son racistas en el momento en que algo tan nimio como el color de la piel se convierte en ¿eh? en, en un diferenciador eh, para todas las dimensiones, para toda la dimensión del individuo. Bueno, pues de la misma manera que, que la gran mayoría de Xenerismo y, eh, bueno, pues. de considerar la superioridad masculina, ¿eh? considerar eh, superior a un individuo por el fecho de, de poseer bueno, pues, unos determinados órganos reproductores, eh, también existen, ¿Mm? existen, bueno, pues, eh, mulleres, digamos, Eh, que bueno a veces se dice que si feminaz, es que no sé qué, la mayoría de las veces pues bueno también son términos despectivos eh, empleados por de algunos que dicen de algunos hombres que dicen no ser, ser generistas pero que luego lo mejor resulta que sí lo son un poquillo bueno no sé, tampoco vamos a meternos en, en camisas doncebares yo Cuidadín, eh, esto me parece que si me pongo a mirar un poqueñis, lo que sé de dónde viene este dicho. Ya sabéis que yo siempre que digo los dichos, después eh, doy vueltas a ver a dónde bien. No tengo ni puta idea de lo que llevo en la camisa 11 bares. Voy a estudiarlo y cuando me entere pues cuento, pues, si cuadra. Bueno, lo que lo que decía, que no voy a meterme en, en, aquí en, en Xareus, ¿eh? pero pero sí que existen sí que existen o nieganlo existen también mujeres ¿eh? por supuesto que consideren a la mujer superior al al hombre no, no, no me estoy refiriendo es que dicen Ay, que que los hombres no valen para nada y que no sois capaces de de hacer dos cosas a la vez y tal son pejás son babillas son van más, más allá eh, estoy refiriéndome a, a los que efectivamente ¿eh? Piense tan convencíes de que, de que bueno, pues el, la posesión de, de atributos, eh, de órganos, mejor dicho, eh, reproductores eh, masculinos y femeninos, tiene una diferencia esencial. Eh, tan absolutamente convencíes de que las mujeres, de la misma manera que los gener, generistas masculinos, ...están convencidos de que eh, los hombres son superiores a las mujeres... ...pues ocurre lo contrario, un porcentaje infinitamente menor. ¿eh? Bueno, infinitamente no, porque si fuera infinitamente... ...de que casi no existía, digamos, un porcentaje... ...pues significativamente, muy significativamente menor. Al contrario, ¿eh? Eh, pero bueno, existir existe. Eh, y cuando digo que existe no me estoy refiriendo tampoco a ver resulta que hay muchos hombres por ahí que determináis actitudes de bueno pues un porcentaje importante de mujeres consideran es hasta cierto punto un tipo de xenerismo. el hecho de que por ejemplo las mujeres en general prefieran la participación en colectivos en en asociaciones, en iniciativas puramente de mujeres y no amestarse con los hombres, ¿eh? muchos hombres que dicen joder y ¿por qué? Eh, lo importante es el, el igualitarismo, el que seamos todos iguales, es que bueno sí, pero a ver yo defendiendo también eso, ¿eh? defendiendo también también eso, eh, yo también entiendo la Entiendo la otra parte y entiéndola porque me la, me la desplicaron. Eh, desplicaron me la, bueno pues mujeres a las que afeé, ¿eh? en, en, en un determinado momento, afeé esa actitud de hacer las cosas a través de colectivos propios, a través de, de iniciativas propias y, y, y no participar en, en otros, ¿eh? en otros en los que, bueno, pues, que también hubiera hombres o no. De lo de una manera que yo llegué a, a entenderlo. ¿eh? No necesariamente a compartirlo, porque, bueno, pues como mucho puedo pensar que llegué una etapa, pero también hay que reconocer que, que yo, como radical, ¿eh? voy a la raíz de las cosas y pienso que lo mejor hay que ir a la brava y, y saltarse los pasos intermedios para llegar, pa llegar al final. Pero bueno. Eh, la cuestión y que entender entenderlo, aunque él no necesariamente lo compartiera de lo compartiera de todo eh, él, sencillamente pues bueno, la, la persona, las personas que me, que me explicaron esto eh, dijeron que las mujeres mmm, desde pequeñas, desde que nacen la gran mayoría son educadas eh, para ser Digamos como que más timides, no sé si es allí la, la palabra adecuada, pero que, que son educadas para pa ser más atrayes, para pa relacionarse más con dentro de las propias mujeres. Eh, yo os cuesta un trabajo mayor, porque, bueno, pues por el. Por, el, por la educación esa y por el ambiente que, que, que nos rodea a todos a lo mejor cueste ellos más participar ...cuesta ellos más ese ese aspecto masculino ese aspectuillín de esa proactividad ese ¿m? tirar por adelante... y de explicarme que eso cueste ellos menos ¿m? cuando son espacios eh, nada más femeninos nada más de nada más de mujeres Que la misma persona, la misma mujer, que no participaría en, en cualquier espacio mixto, yo qué sé, pues vamos a suponer. Mira, vamos a hablar de, de este sitio, vamos a hablar de Radio Cuca. En Radio Cuca, mmm, pues prácticamente no hay mujeres. Eh, yo ahora mismo no me, eh, me pescancio de, de si hay de alguna mujer o. ahora mismo haciendo radio en Radio Cuca. Si les hubo, por supuesto. A ver, hubo muchos mujeres haciendo radio en Radio Cuca. Siempre un número significativamente menor que el de que el de hombres Pero, a ver, hubo les. ¿Mm? Lo que pasa que bueno, pues nunca hubo muchos. Casi estoy por apostar a que si se montara una radio exclusivamente femenina participaría más. ¿Por qué? Pues... a lo mejor precisamente por ese sentirse incómodos eh, de la misma manera que yo que sé pues a lo mejor también una, una persona aunque sea, aunque tenga órganos sexuales masculinos ¿eh? aunque tenga órganos reproductores masculinos sigue femenina ¿eh? pues a lo mejor le cuesta más trabajo participar en, en algo tan expansivo tan dinámico tan que no cheque que la radio sea porque a ver cada uno viene aquí y, y faelo lo su manera para los mayores cuesta más trabajo ¿eh? Eh, al fin y al cabo la, la timidez y un aspecto femenino femenino en esa dimensión que va más allá del, del género pero bueno que puede ir relacionada pues a los mayores así mira poníanme un, un ejemplo muy muy claro Eh, Falab de. digo, cuando me explicaron, cuando me explicaron todo esto, eh, decían, mira, por ejemplo, eh, tal día hay un taller de, de sexualidad femenina. Lógicamente, los hombres no van a participar. ¿Por qué? Porque entonces las mujeres se tenían seco y bíes, no hablarían de libremente de.. ¿eh? falarín libremente delante de delante de hombres eh, por embargo entre ellos sí que voy a falar ¿Mm? eh, por ese motivo yo pienso que a ver hay los que se ponen ¿eh? todos oh, porque no sé porque no se puede permitir esto de espacios iniciativas propiamente femenines hombre no sé no es lo deseable ¿eh? a mí no me gusta pero si sí sirve para que un es Personas que de otra manera no participarían, eh, oye, pues participen, participen en el sentido amplio, quiere decir que, que fegan cosas, pues mira, bienvenidos ella, ¿no? Eh, lo deseable no llegue. y si en algún caso tienen, um, yo qué sé, eh, si en algún caso se considera finalista, finalista en el sentido de, de un fin, no un medio. Yo considero un medio, un fin, sería una, una aberración enorme, ¿eh? que hubiera espacios apartados, ¿eh? ¿Eh? que hubiera, joder, que hubiera segregación entre hombres y mujeres, hombre, por Dios, no, que ya es necesario, sí, eh, y entonces algunos podrán decirme eso, de, bueno, pues entonces también tendrá que haber espacios puramente masculinos, los no es que no se permita eh, la entrada de las mujeres. Eh, no, yo personalmente cuido que no. A ver, vamos a, a decirlo así. Eh, los hombres tendrían, sentirían de algún impedimento. Notaríamos, porque voy a hablar en primera persona, porque yo también soy de esos que tienen eh, órganos sexuales reproductivos masculinos. ¿Sentiríamos algún tipo de, de, de coacción para participar en un espacio por el hecho de cubrir una mujer? No, seguramente todo lo contrario. <ríe> sí, sí, sí. Los hombres heterosexuales somos muy de. Oh, en cuanto vemos una mujer, de ponernos todos. Oh. ¿Eh? Y una cosa curiosa. Supongo que tiene que ver un poquitín con las con leyes de la, de la evolución también. No sé. Supongo que podría ser relacionado. que también por fortuna los seres humanos estamos suficientemente ya evolucionados para pa no tener que dejarnos regir ¿eh? por esos por esos yes. tenemos una voluntad lo suficientemente fuerte para poder sobreponernos a, a ellos no pero bueno siguiendo con el tema veríamos coacionados de, de alguna manera cuido que no en absoluto ¿eh? en absoluto eh, al revés puede suceder que sí y entonces Precisamente por eso, pues a lo mejor sí que llegue, sí que interesante y que son necesarios todos, todos los medios, siempre que sean como eso, como un medio, ¿sí? nunca, nunca como un fin. Supongo que el fin llegue eh, que seamos todos iguales y que nos veamos y nos percibamos como, como iguales, ¿no? Eh, que después que aún desarrolle, pues ...la su so sexualidad o la su so feminidad o la so masculinidad... ...como irá la gana... ...potenciándola... Eh, eh, ...pues... ...pues disolviéndola incluso... ¿no? Eh, ...pero que... ...que todos respetemos... ...respetemos a los demás y que todos seamos exactamente iguales... ...que no esas ...diferencias tan... Eh, ...que de la misma manera que les diferencias... ...raciales... ...que les diferencias de clase... que les diferencias por nacionalidad, que les diferencias tan ahí, pero cuando esas diferencias eh, suponen que, que uno tea mejor y otro tea peor y que uno tenga unos derechos y otro tenga otros, pues entonces es, ya empiezan a, a preocuparme. La diferencia existe, pero debe existir. En todo caso, siempre resida por la voluntad. Si yo decido ser diferente, vale, soy diferente. Si yo decido disolverme en la masa, vale, disolverme en la masa. Pero que nadie me diga lo que tengo que hacer, que nadie diga a nadie lo que tiene que hacer y lo que está bien y lo, y lo que está mal. ¿Vale? Mira, yo como siempre <ríe> no puedo pasar sin recomendar, recomendar eh, noveles. bueno recomendar, o sea, falar de noveles, después si, si alguno de los que está sintiendo esto quiere, quiere que les que les guía y si no quiere que, que no. Además, bueno, yo cuido que de estos que se me están ocurriendo ahora seguramente ya falé más veces. Bueno, del Aleph, yo creo que, que todavía falé ahí <risa> habrá 15 días como mucho, eh, del Instantaleph de de Regan del escritor australiano. Eh, lo que pasa que en este en aquel momento falaba a cuenta de, de la tecnología de la tecnología taxénica de lo libre, lo privativo, en este caso privativo. y que liar los géneros ese mes en cuando, fin <risa> voy a cuento esta noche lo de liar los géneros bueno pues la cuestión es que eh, hoy esta noche eh, no me refiero a esa novela por el fecho de bueno pues de que, de que venga muy bien expresado el ese tema de de lo, lo privativo lo libre y demás sino por el fecho de que una otra de las cosas que ...que se expresa mucho ahí... ...y la, la existencia de... ...no solamente dos géneros... ¿eh? ...como quieren hacernos creer... ...ahora mismo... ...en esa novela había por lo menos... ...creo que ya eran cinco... ...cinco géneros... También lo ...el masculino y el femenino de toda la vida... ...el hipermasculino y el hiperfemenín... ...que no dejen de ser el... ...yo que sé, pues... Eh, ...eso, pues el... ...el, el femenino... La, ...la persona que decidía ser... ...muy, muy femenina... Y las personas que decidían ser muy, muy masculinas. Y luego también estaban los los los asex, asex ¿eh? los asexuales, los que decidían ser andróginos, no tener ningún aspecto ni masculino ni femenino. Eh, una reflexión interesante, ¿eh? ¿a que sí? Ah, por cierto, eh, ninguno era ni mejor ni peor que los demás. ¿eh? Sencillamente unos hieren de una manera y otros hieren de otra. Tampoco te haría de más, eh, que de algunas personas quieren eh, el ay, mundo intermedio. Eh, mundo intermedio, mando olvidárseme. Es que ayer se me pasaba se me el título Mundo intermedio de, de Norman Spinrad. Eh, una de las dos noveles m, menores igual, porque hay de los que menos eh, se mencionen. Para mí yo una pasada, Mundo intermedio. Fala precisamente de eso, de un planeta donde los dos géneros viven en armonía hasta que llegan ¿eh? les les femócratas un, un término muy guapo decía me decía me de tiempo una una amiga eh joder, mando huevos, también fijo un programa en esta radio <risa> la mi vida está toda vencellada esta radio manda narices, bueno, la cuestión es que decíame que ella encantaba el término precisamente porque ella era muy sonaba muy a demócrata entonces, bueno, pues como ella era anarquista y consideraba a lo demócrata eh, una, una aberración pues los demócrata venía muy bien y luego los, los machistas que lleren la, la... ay, como lleren los machistas En la filosofía de, de la ciencia trascendental no me acuerdo cómo yera la historia pero bueno que yera los machistas ya era por no llamarlos asesina y está muy bien ves el conflicto entre entre entre, ¿eh? entre los dos géneros y, y cómo empiezan a afectar a ese planeta que en realidad en principio no tenía no tenía problema ninguno no tenía problema ningún pero vinieron ellos a a crearlo ¿eh? a crearlo bueno en fin bueno y ahora cuánto tiempo llevamos ya nah, tampoco ya que llevemos tanto tiempo de, de programa una hora y una hora y pico bueno una hora y muy poco podíamos eh, llevar más pero yo creo que ya decimos muchas cosas o ya dije yo a ver falo en plural pero tú era más aquí en ¿eh? no tan no ta de demás también hacer en el chat pero no escribe nada no escribe nada más de tu algo joder mira voy a hacer una cosa Pues a un, un cantar. Porque esta noche tenía que dedicar cantares nada más a las mujeres. ¿eh? Porque ya el día de la mujer. Bueno, pues a mí da la gana de dedicarlo a Macetu. Eh, que Macetu, hombre, él escribiría eh, escribir su escribir es nombre masculino. Entonces yo, vamos a suponer que, que tiene órganos reproductores masculinos. Pero a lo mejor no, porque precisamente. de lo que estamos hablando esta noche, y es que, de, que no necesariamente, no obligatoriamente, sí si con, con alta probabilidad, pero no con absoluta posibilidad. Bueno, pues el fecho y es que. venga, sí, voy a dedicar un, un tema tú Bien, además, esto va a darme pie para pa hablar de una, de una cuestión interesante. Eh, el que niega que hay. que diferencias y que hay discriminaciones entre que hay xenofrismo para contra las mujeres yo cuento que yo que nunca que sencillamente nunca miro de decir que no tengo yo es una cara no tendrá tendrá los pero igual non los uso para pa mirar mira yo una cosa hablando de esto de la música vamos a hablar de la música de los bandes musicales Hay mogollón de bandes musicales femeninas, verdad. Sí, hay muchos bandes que están formadas nada más, nada más por mujeres. Por supuesto que hay muchas bandes que están formadas por hombres. Hay bandes mistes. Pero curiosamente, las bandes mixtes? pues que de, de, una cosa. Seguramente conocéis 40.000 mil bandes musicales que están formadas por un porrón de músicos. Masculinos y, y una cantante femenina. ¿Eh? Hay alguna banda por ahí que hay músicos eh, masculinos y femeninos. Dice Macetu: Perdona, hay que interrumpir. Dice: El programa es tuyo, no me gusta interrumpir. Coño, Macetu, no interrumpes, joder. ¿eh? colabores eh, que está muy guapo, colabores en, en, el, en el programa me gusta mucho que la gente colabore en el chat, hostia que dan bebidilla para pa seguir haciendo esto pero bueno, que ahora estoy dedicándote un cantar a, a lo que a lo que estamos eh, lo que pasa es que joder, tengo que hacer una reflexión en antes de, de poner de poner el cantar pues que estaba diciendo que hay incluso eh, bandes musicales agrupaciones musicales es que hay músicos masculinos eh, músiques femenines y canta una mujer cuido que me supongo que se estará seguro que si pregunto a raposo que sabe tanto de, de, de mamacetu muchas gracias a nada", digo, bueno joder no fue no se merecen <ríe> y nunca mejor dicho eh, que seguro que si pregunta Raposo que tiene tanta cultura musical seguro que sabe decirme de alguna banda ¿m? que sería exclusivamente femenina y tengo un cantante masculino yo no conozco ninguna no sé si vosotros sí Prestaríame que si la conocéis pues vos metiréis todos en más al chat todos los que conozcáis eh, una banda con esas características y me les me les pongáis ahí yo no la no la conozco eh, pensando pensando pensando Como mucho, acuérdome de, de un dúo muy cutre que se llamaban Los Ratones. Y, y era un dúo en el que la moza, era una moza y un mozu. La moza tocaba y el mozu tocaba y cantaba. Y eran un grupo cutrillo. No sé ni siquiera si habrá nada a, a través del YouTube y tal. No voy a buscarlos tampoco, ¿eh? no voy a buscarlos tampoco. Pero supongo que esto tiene que ver un poco con eso que, que vos decía, que parece que las mujeres a lo mejor todavía tienen esa dificultad de participar. A lo mejor el, el tener ese papel importante, porque oye, pues la voz es muy importante, pero también tiene un papel muy estético ¿mí? de... Bueno, pues la, la cara guata, la cara bonita que, que se pone ahí delante. Fijaos que en la mayoría de los casos suelen ser eh, mujeres guapas, las que no siempre, eh, pero en muchos casos suelen ser mujeres guapas según las normas estéticas de, del momento dado. ¿Mm? No sé. Bueno, la cuestión es que casi no hay, o yo por lo menos no conozco, el caso contrario. Ay mira, estoy acordando más ahora de un grupo en el que me parece que son tres mujeres, una de ellas canta o tres toque, toquen y hay YouTube paisano, pero que también toca. Pero que ya no deja de ser, no deja de ser poco frecuente también. Tratase de Petit Pop. Que además yo siempre me refiero femenino a ellos, les Petit Pop. Y ellos YouTube paisano, pero yo siempre digo les Petit Pop. Bueno, tampoco voy a poner un cantar de Petit Pop. En este caso, el el cantar que tú dedico a un cantar. Va a ser un, un cantar de, de unos esmoces, ¿eh? En este caso sí, hay un, grupo, eh, tomoces, ¿eh? Hay un grupo de tomoces. Un grupo de eh, tomoces. Pazme que californianes. Puede ser. ¿eh? No sé. Pero bueno. Eh, son un grupo de moces. No sé exactamente qué es lo que. qué es lo que dicen en el, en el cantar. Pero, pero hay un cantar que, que me lo poco yo. Vale. Eh, son de donas de mujeres eh, eh, sí en general donas de mujeres quién coño te invitó no conté, no sé sentirlo y a ver si respuesta pues, pues, Bueno, bueno, bueno, que llegue tres veces, bueno. Y esta sintonía quiere decir que esto va terminando ya por esta, por esta noche. Oye, eh, esta noche el programa especialmente dedicado entero a Yang, el visitiente más botín. que joder, que tan contento me puso ¿eh? ese vídeo, joder, qué pasada, uy, como me presta, por cierto, también especialmente dedicado a esta noche a, a Macetu y a María los dos, mis dos chateros, que ahora el chatero llena más Macetu porque María no puede, pero bueno, oye, yo te dedico eso a los dos, y por supuesto también eh, besos y abrazos a todos los demás, al de la puela al, al, al raposo, al anabásico, al, al tirolincio, al maniego, al... al a, eh, ¡Madre de dios! Habrá tantos, eh, habrá tantos y eh, hay tantos. Ah, por cierto, un saludo también muy especial para pa ser el técnico, para ser el técnico que resulta que, que también siente anedonia. Oye, yo encantado. Un beso enorme, un abrazo enorme para pa todos. y ya sabéis lo que vos digo siempre y, y dígolo totalmente serio cuidadín, que no mos collan vale, venga hasta la semana que viene y presidentes son y serán por siempre grandes figuras sin cuestionar de quiénes hay que doblar al espinazo dar taconazo besar su mano, honrar su sable y que, que Dios, Dios les salve por eso nunca conviene olvidarse de nadie ni hacer memoria e intentar averiguar la verdadera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 Eres un carajo, pero sabes ya que a la vida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 que no te costa que no que no que no te costa que no que no